el principio de silla que no sería fácil Eso era garantizado desde, desde que nací El mundo es así, no me pueden parar aquí No he venido tan lejos para no más dejar morir Ni que tuviera sangre, cobarde Ni de mi padre ni madre, soy mexicano y nací en Los Ángeles Soy de la clica, los vatos que cantan rap y rifan Los mismos que la fama te quitan Las chavas me chiflan, la música las excita De Las Vegas, Nevada, la ciudad de la clica Aquí no más con mi clica Trae morrines de 20 pulgadas o más Cadillac, sin palas, sistemas atrás Corte pelo rasurado de lado Camiseta blanca Ancha zapatos blancos Con pantalones mangos Estilo chicano And I'm brown and proud Mi estilo chicano I said I'm brown and proud Corte pelo rasurado de lado Camiseta blanca Ancha zapatos blancos Con pantalones mangos Estilo chicano And I'm brown and proud Mi estilo chicano I said I'm brown and proud Traigo pistola en mano En caso que den balazos Los caga pa' los valientes Que siempre traen en la mente Hacer un desmadre Chinguen su madre cabrón Me la pelan mamones Trago bien los pantalones No me quita nada nadie Sigo siendo el rey El mismo de ayer Que todavía odia la ley En Estados Unidos Nos miran como nada más que malditos Oigan mi grito Escrito sobre sonidos Latinos Unidos Y no nos pueden parar Por eso está la cárcel Llena de raza Nos quieren matar Puerto Riqueños Mexicanos Salvadoreños Cubanos Hunden las manos Somos hermanos Corte pelo rasurado De lado Camiseta blanca Ancha Zapatos blancos Con pantalones